Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con、bien. poca voz, pero bueno, bien. Qué bueno. Bueno, lástima por la t i m a por la poca voz es porque llevó mucha negociación lo ayer o por otra cosa? <risa> sí, no, no. El, el cambio de clima de、mm, París. Cambio de clima, s、si、í nos afecta a todos. ¿Cómo le fue ayer en la gestión con、eh, la empresa de NOR? Bueno, este, bastante bien.、Eh, las vecinas y los vecinos,、eh, bien, tranquilos. Fueron. Eh, fuimos atendidas primero los representantes para poder dialogar con el gerente, el subgerente. Este, también estuvo presente el encargado de las cuadrillas que trabajan en la calle,、uh -huh. debido a que hay muchos reclamos en donde le llegan esa, esas cartas diciendo que le han revisado el medidor y, y la gente dice que no, nunca le tocaron.、Uh -huh. y, mmm, bueno, Hemos creado en, en algunas acciones en conjunto, este, con, esta, con esta seccional, digamos,、uh -huh. eh, como por ejemplo que le tomen los reclamos a la gente, porque hay reclamos que no le tomaban,、eh, no toman como reclamo el excesivo, la excesiva facturación, por ejemplo, no lo toman como reclamo, no, que t o gastó e l punto, no. no, no, no, no, no.、Uh -huh. Hay gente que dice, Gastado de mil pesos a seis mil de un mes para otro.、Eh, entonces, este bueno, que se tomen esos reclamos.、Eh, hay gente que fueron atendidos directamente por el gerente, porque son casos puntuales muy graves.、Mm. Eh, y ahora estamos esperando a quince días la respuesta del territorio que hemos presentado. Tienen que dar. Pero a su vez este, vamos a hacer con ese petitorio y con la acción de ayer, igual vamos a hacer una presentación también d e l e n r e、uh -huh. Así que bueno, es un, una tarea que nos estamos tomando que va a llevar su, su movimiento, va a ir llevando sus, sus acciones, pero, pero bueno, no nos vamos a quedar quietos hasta poder este, lograr que. Eh, no, es una estafa, claro, claro, s、sí, i dar marcha atrás con esta estafa ¿no? que a m o s e a n d o adelante. O sea que, en principio, hay un canal de diálogo abierto. Fueron receptivos de lo, de lo que llevaron. Fueron acompañados por la abogada ayer,、eh, Soña. Si、sí. ayer se presentó la abogada, se llama Andrea Manzi.、Uh -huh. este, fuimos presentados fuimos este, representados. Este, bueno, hay cosas. Que no se le escapa de su mano porque、mm. en realidad son、eh, como órdenes generales de la d de la empresa la e en su totalidad, digamos, no t i e n e que ver con la seccional. Así、claro. que, bueno, hay cosas que, este, como por ejemplo, el, el valor de, de, de la luz、mm. este, no es una cuestión que lo p u e d e resolver las seccionales,、claro. pero bueno. Por lo menos este, hubo un canal de diálogo, este, fueron, este, se pudo hacer el. Porque, por ejemplo, la gente se iba a reclamar esa carta y diciéndole, no sé qué me están c o r a n d o y le decían anomalías, punto. Claro. ¿No? Ahora lo que conseguimos es que la gente pueda ir y decir, no estoy conforme, y que eso quede asentado y que queden una respuesta de qué anomalía están hablando.、Mm. Por ejemplo, ¿no? Cosas que van a ir yendo y viniendo, pero por lo menos este, no quedarnos quietos y callados y sumisos a una cosa que a ellos se les ocurrió y que nos quieren seguir descafando como si fuese que no sabemos nada. Este, con esta situación de que, bueno, más o menos somos todos chorros porque todos robamos luz.、Mm -hmm. ¿Sabes, Soña, que ayer, mientras ustedes hacían la presentación en Edenor, charlábamos aquí al aire en la radio que estaba sucediendo esto. ¿no? Después pudimos hablar con una de tus compañeras de, de la mutual también, que nos contaba e s t a b a n en la puerta esperando mientras ustedes estaban haciendo la gestión adentro. Estaban, ellas estaban afuera también, ahí con mucha expectativa. Y nos escribía Mati Santillán, que、eh, es de Barrio Sagrada Familia, nos contaba que en su caso la facturación pasó de 2 mil a 9 mil pesos. Así es, sin. En, claro. Sin escala, de un mes para el otro pasó de pagar dos mil pesos a nueve mil pesos y hoy así empezaron a aparecer un montón de, mientras compartíamos la, la nota en las redes sociales también, un montón de otros vecinos de e c i n a s que sufren una situación muy similar, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer en esos casos es ir, pedir que、eh, necesitan una revisión, que no están de acuerdo con esa facturación y se lo tienen que tomar ese reclamo.、Mm. n、no、es que. Y, Eh, con un porcentaje, que tienen que tomar un porcentaje, por ejemplo, si yo pague mil pesos en la factura anterior,、uh -huh. yo tengo que pagar esos mil pesos, me lo tienen que tomar como forma de pago es para que no le corten la luz,、uh -huh. y pedir que me... que vengan a volver a ver mi casa y a volver a ver el medidor, que l e den una explicación de por qué esa, esa facturación.、Uh -huh. Y, es, y empezar ese, ese reclamo, digamos.、Uh -huh. Eso, por ejemplo, no se lo tomaron a los vecinos. Claro. Hoy se lo tienen que tomar.、Uh -huh. O sea, la gente tiene que saber que eso es un derecho. Se lo tienen que tomar.、Uh -huh. Ese reclamo es así. Tienen que decir: No, yo voy a pagar esto y quiero que me tome e m i f o r m a de pago, en parte de pago, porque quiero reclamar que esto está mal.、Uh -huh. Y que quiero que vayan y vean、eh, qué es lo que sucede. Bien. Bueno, en principio, bueno, ahora está este canal de diálogo y en 15 días tienen que volver. e e n n t o c Sí, s en, en 15 días y vamos a volver a hacer en 15 días la reunión nuevamente en la mutual para aquellos que se quieran sumar, para aquellos que también tengan esta situación y、uh -huh. eh, eh, para po poder seguir este, trabajando con este tema.